Algunas canciones que hayan sido éxito de ABBA. Fernando, Chiquitita, Waterloo, Super Trooper y por supuesto esta dulce, sensible, positiva y optimista. Se llama Dancing Queen. Buenas tardes.、Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Hola, estamos aquí amigos, como todas las tardes, hasta las 8 de las 7 en Canarias. Y por supuesto, todos vosotros, hoy en un. Día especial, porque los viernes nos relajamos un poquito, ¿eh? Los viernes nos dedicamos a dedicar. Sí, hoy es nuestro Dedication Day, el primero después de las vacaciones de Semana Santa. 606-712-658. Hoy me tienes que llamar, ¿vale? Una llamada, por teléfono, 606-712-658. Y nada, p o d r á s dedicar la canción que quieras a quien tú quieras y charlamos un poquito aquí en la antena y comenzamos el fin de semana juntos. ¿Te parece? Sí. Pues bienvenido, bienvenida, esto es Play Kiss en Kiss FM. Por fines viernes en Play Kiss.、Uh. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con r i c k i García. Much faster I know the p a p e r s talking real so cheap Hey, I've got this Buddha t r i n d to bring i o u w i me I'm gonna use my power to ascend You know, I've got this kind of i f t to use Such a dance nowhere e n I'm in I'm a b o u d to l a u t You never know, see my feet, c it's so fast, d a n yes、yeah. Hey, nothing e l s e I r me to do but dance a l these bad times I'm going through just dance h e y Got c a n d y now This is Jimmy Choir. Play, give, don't come easy to me. How can I find a way to make you see? I love you, words don't come easy. Pues triunfó con esta canción preciosa, dulce, que se llama Words. Qué bonitos recuerdos, ¿verdad que sí? 5 y 13, una menos en Canarias. Dedication Day. Bueno, nos vamos a s a n t a r r a z a provincia de Barcelona. Ahí está nuestro amigo Eusebio, nuestro primer invitado. Hola, Eusebio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, trabajando, trabajando aquí un poquito, sí. Bueno, es lo que toca, e h los viernes, ¿eh? Los buenos trabajamos los viernes. <risa> sí, pero bueno, poquitas ya queda poquito, ya queda poquito. Bueno, Eusebio, bueno, escucha, Eusebio, tienes Eusebio? un par de. Baja un poco la radio, Eusebio, porque si no nos va a llegar aquí un un retorno sí, de estos que... Ahí, fenómeno. Oye, Eusebio, ¿tienes un par de iconos de los 80 para comentarme? Pues sí, mira, en plan moda te voy a decir las sombreras. Las sombreras. Tú sabes que las la sombreras、nombre. ahora mismo van number one en nuestra lista. No sé exactamente me... por qué, pero casi todos nuestros oyentes nos han votado <risa> las sombreras. ¿Qué pasa con las sombreras? Nicono, Ni ¿eh? Bueno, supongo que será porque es lo que nos llama un poco la atención de tanto los grupos de música, como el tema de la moda por la calle. O sea, porque, por espaldas, te parecen hermanos g e me los den de euro. Pero,、no. mamá, es que. La sombrería es una cosa que se veía en todos sitios. Y yo、sí, era sí. pequeñito. Tenía、bueno. unos 5 o 6 años, o sea que imagínate. La, la llevaban los locomías también, n b u e n o lo del abanico, yo una vez medio por intentarlo, c a s i m o de s a l t a un ojo, o sea que no te digo más. <risa> bueno, escucha, Eusebio.、Eh, ¿Qué te ha parecido?、Si、pongo... Sí, otro, otro. Dime, otro, dime otro. Otro, sí, que lo tiene e l tintero. Mira, pues、eh, hoy voy a repetir serie, que、sí. es una serie que parece que nadie ha repetido mucho y algunos, de al cual lo tiene en el tintero, o s acuerdan ahora o no. El Halcón Callejero. El Halcón Callejero. El Halcón Callejero. Y、pues sí, era como tipo Michael Knight, pero en moto. Ah, bueno, vale, <risa> fantástico. <risa> Oye, <Bueno>, Eusebio. s <risa>、sí, algo e s t o u s e b i o ¿a quién quieres d e d i c a r l e la canción? Va. Mira, esta semana, no voy a enrollar mucho, esta semana habéis hecho algunas preguntas e l tema de、pues, dónde hemos quitado las mascarillas y demás. Y se me ha pasado、sí. por la mente estos dos años un poco fatales, por no decir horrorosos, otra palabra más, más horrenda. Sí. De toda la gente que ha tenido que cerrar tiendas, de toda la gente que ha tenido que trabajar desde casa, sobre、sí. todo sanitarios,、sí. médicos, transporte, como yo estoy, por ejemplo. Bomberos, policías, o sea, es un, es un ir y venir de toda la gente que nos dejaremos e l tintero y no quiero dejar a nadie. Y quería hacer un poco de positivismo por el tema de que no hemos quitado la mascarilla, aunque estamos un poquito que parece que nos cuesta. Sí, bueno, claro,、eh, y... normal. Sí, no me quedo,、no, yo mismo hace días que nos podemos quitar y aún así voy un poco reticente de quitarme la mascarilla. Entonces he pensado, una canción un poco divertida, un poco así, decir, oye, e q u ya hemos salido, no hemos salido del bache, pero estamos en ello. Y así buscándolo t o d o el día, estaba viendo una peli y cuando escuché la canción la casé rápido. Tienes a t o d e s p a ñ a Tienes todo e s a pendiente a a ñ p de que digas la canción que quieres, Eusebio. <risa> pues es de, la, es de la Elo y. Dímela tú porque ahora mismo en mi inglés está un poco. Vale, para... se llama、eh, Mr. Blue Sky. Exacto. Y empieza así, mira. Gracias, Eusebio. Feliz día y feliz semana a todos. Que v a y a muy bien. ミスター・ブルース・カイ o r q u e s t r a a la hora de componer canciones de mazos estupendos como esta que se llama Mr. Blue Sky. Hoy es nuestro Dedication Day y ese es el número de teléfono、no. al que debes llamar si quieres dedicarle una canción a alguien, a alguien especial. Una canción especial. Sí, hoy nos dedicamos a dedicar una canción estupenda de los 90. Por cierto, este fin de semana lo vamos a pintar de color 90 en Kiss FM. Escucha. Los fines de semana en Kiss FM son aún más especiales. Esta vez es el Kiss 90s Weekend. Las mejores canciones de los n o v e n todas a t juntas en un solo fin de semana. Cuarenta y dos horas sin parar. Sábado veintitrés y domingo 24 de abril. This time, this winter. This is the river of the night. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. f r a n g g i e s Qué tal equipo, uh, uh, uh, uh. es que nos encanta la música de Coldplay. e h Imagino que a nuestro amigo Juan Carlos también. ¿A qué s í Juan Carlos?、Eh, un, un momento, Ricky, que tengo un fallo del directo. ¿A v e r Sí. Uy, uy, uy, uy, uy, Juan Carlos, ¿qué me estás haciendo, hijo? eh? Parece como si lo hubiéramos preparado. Esto, igual, e h Juan, Juan Carlos. <risa>、sí. Está todo el equipo aquí riéndose de mí. ¿verdad? A ver, Juan Carlos, ¿qué hace? ¡Juan Carlos!、Pues、es increíble ¿eh? esto, es el directo, amigos. ¡Qué bien! 606-712-658, eso sí, e s t á d pendientes de que el móvil tenga batería, e h porque si no, nos pasáis con el amigo tú, tú, tú. ¡Qué mal asunto! 606-712-658. Va, mientras localizamos de nuevo a nuestro amigo Juan Carlos, déjame que te p o n g o algo que seguro que te va a encantar. Ya verás, mira, a ver qué te parece esto. Esto es Reiki. Todas las tardes en Kiss. Ay, cómo no, Mulder y Shadow, Michael Phil. Tenemos suerte, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Qué ha pasado, Juan Carlos? Pues nada, un fallo del directo. Yo que sé, de, de las nuevas tecnologías que de vez en cuando fallan. ¿Que estabas、Hoy、en que... el baño y t a s q u e d a d o sin papel. No, no, no, no, no. no. Podido mandar el f a s todavía. Bueno, Juan Carlos, cosas del directo, ¿eh? de la telefonía móvil, hijo. a d e m á s de verdad. Bueno, va, venga, Juan Carlos, ahora que te tengo aquí ya, venga, un par de iconos de los 80, así q u é se te ocurre así a bote pronto, va. Pues mira, hoy va de chuches. Ah, de chuches, los, qué los, bien. Los, cara, los caramelos chimos y los. Y los chicles b a m b a m j u g o Vaya pedazos chicles eran aquellos. Y los chimos eran los que llevaban, que eran como Donuts, es, chiquititos, s n Llevaban agujero en es, medio, ¿no? Es, exacto. Chimos son unos、verdad. caramelos, exactamente. Es, es verdad. ¿Y todavía están los chimos estos? Pues no lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Porque como está todo cambiando tanto, no sé si se si seguirán asistiendo no. No lo sé. Sí, es verdad、no、que las、conozco. cosas cambian, ¿eh? Es verdad. Es verdad. Las cosas cambian no, en,、sí. en la tierra, sobre todo. Porque de la tierra va dedicada la canción. Que tú quieres、F. dedicarle a alguien, ¿no? Ahora va, Juan Carlos, adelante. Pues mira,、eh, se lo voy a dedicar a, pues, a toda la humanidad, digamos, a todos los ciudadanos del mundo y en especial a la gente de Ucrania por lo mal que lo está pasando. Vale, ¿y qué canciones, Juan Carlos? Pues la canción es de Michael Jackson ¿Sí? y se llama Earth Song. Qué gran canción, qué preciosidad de canción. Gracias,、Perfecto. Juan Carlos, por el detalle. Muchas gracias a ti, Ricky. Un abrazo. Buen fin de semana. ありがとうございます。 Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? En su álbum History, Past, Present and Future Book del año 95. Se llama Your Song. Las mejores canciones de los n n o v e t a sin parar durante todo este fin de semana en Kiss FM. Vas a disfrutar a lo grande. Todo un fin de semana. Kiss Night is Weekend. Menos diez las seis, las cinco en Canarias, en directo. Esto es Play Kiss en Kiss FM. Esto es Play Kiss. ¿Qué es eso? Por、todas l a s tardes.、Okay. It's coming back Sí, pero con la versión de la gran Laura b r a n n i n g a m Bueno, cuatro minutos para alcanzar a las seis de la tarde, las cinco en Canarias. Llega el fin de semana y es probable que tengas pensado, pues yo qué sé, largarte un par de días por ahí, ¿verdad? Que sí, que eso es lo que toca cuando llega el fin de semana. Hay q u relajarse un par de días de asueto, ¿verdad? Y con tranquilidad, sin tener que estar pensando que si tu casa, que si tal, porque en tu casa está tu mundo, están tus cosas. Y ya lo habrás oído antes, pero para que estés tranquilo, tranquila y puedas marcharte cada vez que quieras. Sería importante que pensaras en instalarte una buena alarma. Y para buenas alarmas, saben mucho, muchísimo de ello Securitas Direct. Te doy el teléfono, que es gratuito, 900-129-129. Securitas Direct, 900-129-129. Y así mañana tus agobios serán otros. Ahora l l e g a i s mal a Ranz con toda la información puntual de las 6. Esto es Kiss.